Uh-uh. <laughs> Nuestra madre tierra tiene el deseo de que la podamos entender mejor, para poder entender la tierra tenemos que entendernos nosotros quiénes somos, qué somos, para qué estamos en este planeta. Lamentablemente los humanos somos como niños que queremos a veces probar los límites, las fronteras y a veces no entendemos que los sentimientos son como un ramo de flores de diferentes colores que nos pueden dar una sensación tan hermosa cuando la recibimos, ¿sí o no? Cuando alguien nos da un ramo de flores, pues nos alegra el corazón. Eso es la tierra. La tierra nos da tantas posibilidades de belleza, pero no la apreciamos. Vemos un hermoso río, un pajarito, un arbolito, una piedrita y no podemos entender lo que ella es. Cuando nosotros empezamos a contaminar el planeta, cuando nosotros empezamos a contaminarla, no solamente de la forma física, también de la forma espiritual, con los pensamientos, las palabras, esta basura que producimos constantemente, ¿a dónde va eso? A la tierra. La tierra recoge eso, y eso no es hermoso. En vez de devolverle, cuando alguien te da un ramo de flores, decirle gracias, darle un corazón abierto, lo que le damos es basura. Le estamos destruyendo. Destruimos las montañas, los bosques, los mares, los ríos. Lo que no entendemos es que detrás de todo esto hay un sistema manipulador que nos ha enseñado, nos ha alejado, nos ha separado de la Madre Tierra. Y al estar separado no entendemos la esencia de la vida. Y como no entendemos esa esencia de la vida, creamos nuestro mundo artificial. Un mundo artificial lleno de plástico, cemento, bulla, caos, desarmonía en una palabra. La desarmonía le hiere el corazón de la Tierra. Su corazón está herido. En el momento que causamos plástico y le botamos, le ensuciamos sus ríos, sus venas, sus mares. Yo vivo cerca de una playa un tiempo, otro tiempo en la montaña, y cuando estoy por la playa, ¿qué pasa? La gente bota la basura, se va a la playa, disfruta la playa, pero nunca le saluda al mar. El mar es una deidad gigante en la tierra, fue el origen de todo. Hacen locuras allá y nunca se acercan primero a saludarle, a decirle, Madre mar, ¿cómo estás? Permite, quiero disfrutar de tus aguas, que me limpien tus aguas, que me laven las malas emociones negativas que llevo conmigo en mi vida. No lo hacen. Lo que hacen como gratitud de esa belleza del mar es darle basura. Cuando usted ve después cómo está después de una fiesta en la playa, llena de basura. Eso es una tristeza enorme. A la propia madre tierra, su madre de la humanidad, le hace ese daño. O se va a la montaña, a ver cómo está destruido nuestras montañas, le sacan los minerales, le chupan como los mosquitos, chupan la sangre, le chupan a la pobre tierra. Ni siquiera con respeto, pidiendo permiso, si no van, ponen las bombas, ponen esas dinamitas, ponen las máquinas. Y los bosques igual, la Amazonía, nuestra Amazonía igual. Siempre hay una razón, sí, pero no lo hacemos con el amor. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la base de la vida, hemos olvidado la espiritualidad cuando tomo algo de alguien pues le digo gracias hermano por darme esto lo necesito de la misma forma lo debo de hacer con la madre tierra entonces todo el caos que hemos creado como necesitamos un mundo donde nos sentamos bien en este caos en este caos hemos creado las ciudades artificiales en vez de crear emociones positivas como la felicidad la alegría que crean en las ciudades estrés problemas enojos odios rencores frustraciones entonces eso es lo que la madre tierra quiera que entendamos qué está pasando con ella y si podemos entenderla a ella entendemos lo que está pasando con nosotros porque no somos separados de una u otra forma estamos ligados aunque nos vayamos lejos de hacer nuestros nidos nuevos nuestros mundos nuevos sin embargo seguimos ligados a la madre tierra tenemos coherencia nuestro cuerpo está lleno de tierra eso es lo que realmente la tierra está ahorita viviendo ese momento pero como dije nosotros somos capaces de cambiar la historia nosotros podemos cambiar en un momento entendiendo que son las emociones positivas